¿Cómo le digo? El joven es negro, pero muy trabajador ¿Cómo dijo? Negro, pero trabajador Sí, porque... Porque nada, la cosa es al revés, señor ¿Cómo? Habría que decir, blanco, pero trabajador Porque mientras los capataces blancos haraganeaban, la población negra trabajaba de sol a sol, ¿o no? Prejuicios ¿O no?